cultura de retaguardia. Nada y iniciamos mañana. Ni en tus ojos de ayer. Buenas tardes a toda la banda, pues estamos acá transmitiendo desde el Barrio Chino de Guanatos para toda la bandera nacional. Y pues sí, ya son los últimos programas de este año. El volantín igual este como parte de de Radio Cartón pues queremos agradecer y manifestarles a todos una felicidad no por parte de los programas que se llevan a cabo aquí en Radio Cartón entre ellos pues este el programa de Irat González a sangre viva de la maestra Mercedes Salazar de Alejandra y de Citlaly el programa de operación bla bla y también del maestro Beto y Mercedes Salazar anfibios Radio también tenemos otros programas como el de Guillermo Rodríguez eh, Flores y Colores de México y tenemos también tenemos tenemos tenemos, tenemos los libros con Pavel Neycame e irat González como también del maestro Daniel Daniel González el programa que se transmite todos los jueves a partir de las 6 de la tarde jazz and wine y también tenemos historia más con enrique gutiérrez y con marcela cortés y a veces juan pablo no eh, también por ahí hemos tenido programas con con víctor munita que bueno estamos esperando que regrese pronto no sé igual por ahí se me olvida alguno no va me dice carlos con los ojos que quien sabe Ah, el de Yolanda Villa, desde luego el de nuestra compañera de Texas, Yolanda Villa con la hora de Yolanda Villa, la nueva voz ranchera que acaba de pasar precisamente, ¿no? Y bueno, pues hoy para iniciar los festejos de Navidad acá en Libros y Café La Rueda vamos a poner esta canción de los Carnales que se llama Las Navidades. A ver qué les parece. Y tenemos varias, varias rolas que tienen que ver con este fin de año. Bueno, Carlitos, pues vámonos. Para hablar de Navidades al verme sobre en tristezas en el árbol de mi casa voy poco mire sorpresa si no me avergüenza y ni culpa Dios de aquella podresa Tuvimos muchas carencias y muchas dificultades Faltaba el pan en la mesa Mi apa buscándole al jale y mi ama comentaba Tal vez llegue santa por la madrugada Y cada diciembre tocaba quedarme esperando un regalo Tristes navidades jugando con tierra junto a mis hermanos La troquita vieja, una muñequita, un balón desgajado Mi padre sonriendo pero lo no noté que había estado llorando Tristes navidades pasamos de niños soy la recordamos Le ponemos de más señores Porque eso fue Puro dos carnales Afinarte mi once viejo El frío la parte del puente Que se llegaba temprano El árbol es de mezquita Y nada más lo encalamos, decían mis hermanos Así fue la infancia, triste la pasamos Jugueteando con mi hermano Hay suerte pa'l otro año Desempolva la pelota Y échale tierra ese carro con el que jugamos Aunque calo el hambre nunca nos rajamos Y cada diciembre vienen los recuerdos de nuevo a mi mente Pero así en la vida hay alguno nos toca tener que ser fuertes les canto el corrido para que se acuerden y tengan presente que aunque ahora no hay mucho, pero con un trago junta la familia. Diciembre diciembre. pues así las pinches cocas de heladas ahorita en este tiempo y aquí lo, lo, los compas controladores de la radio alias el chac y el chavo del 8 <ríe> pues se la están curando de lo que dice la pinche rola, ¿no? pues ¿quién creen en, en ese ¿cómo? ¿gordito? ¿qué se llama? Ch chancho clós chancho pues son puras pinches mamadas no bueno, pero el rollo es que en este tiempo se da mucho cariño mucho amor se pide perdón y desde luego este los los ciudadanos los de a pie pues siempre le piden ¿no? a, a, a los santos reyes al niñito dios a santa claus y hasta al señor presidente al el cabecita de algodón pues no pues tener una mejor vida una mejor calidad de vida y no pues al señor Guchi lo postle pero Guchi Willy el diablo no según el pelón ¿no? Porque bueno este el el porque es el izquierdo, ¿no? Es el izquierdo. Ay, que el pelón chupáis. El del Consuelas de hoy. Bueno, o sea, están muy divertidos estos muchachos porque es Navidad y ya les trajeron sus regarrotes. Y, y les van a dar también su año qué nuevo, ¿verdad? ¿eh? Sí, cómo no. Bueno, pues saludos, Eduardo, leemos a Xochiquetzali Torres, que es una amiga aquí del Libros y Café la Rueda, a Juan José Lamas, a Gabriela Fong, a Cuauhtémoc Martínez, el Temoc, a Lili Vargas, a Isa Ruano, a Ruth Monroy, a Mercedes Salazar, a Jaide Rosario, a Héctor a Limón, a Eva Chavarín, a Blanca Estela Tucita, al maestro Adalberto, a Marco Antonio, o sea, a toda la banda que nos manda este su like, al maestra Mercedes Salazar, ya le mandamos este su saludo, maestra y su abrazo de Navidad. Bueno, pues a, a toda esta banda este les mandamos un saludo y pues apreciamos que estén al pendiente de las transmisiones de Radio Cartón. Y bueno, vamos a escuchar ahora una rola de, de Rigo tovar Rigo, Rigo tovar fue de los compas que hicieron época. Seguramente estos muchachos de, de las nuevas este olas no recuerdan a este gran cantante y compositor de allá de... de la parte tambolipeca era de dónde era? Que pues, no saben, no saben, por eso les digo, o sea, ¿no? Hoy sacateca, sácate por allá, cabrón. ¿No? Bueno, este vamos a poner esta rola de Rigo Tovar que se llama Triste Navidad. Triste Navidad. ojalá y este se pongan a bailar y se pongan muy tristes también. ¿Verdad? mi arbolito el heno que cuelga son lágrimas tristes y llora porque tú te fuiste y junto Paz de nuestro Redentor. ¿De dónde quedamos que era el vato de Tomolipas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? <risa> <risa> bueno, pues sí, así está de triste esta Navidad, el heno eh, de los... De los arbolitos todavía hay arbolitos de navidad en las casas ¿Sí? Ah, sí, pues, ah, de, no dejen de ir al tianguis navideño y comprar enno para que cuelgue como si fueran lágrimas tristes ya, ya pero ya también el leno ya está prohibido ¿eh? creo que ya ya no ya no lo venden bueno estas navidades demasiado tristes más tristes sin enno no y, y desde luego dónde está el tianguis navideño Este, en, el en el refuego ahí este, donde está un, una escultura muy bonita en homenaje a la virgen de Guadalupe allá a un ladito no está en el camellón la, la ah, sí. Sí, sí. ¿Ah? es Tonantzin a la, a la iglesia, ¿no? eh, Tonantzin Guadalupe se llama la escultura Y a un ladito se pone el té navideño, ahorita están ya dando más barato las esferas porque ya son de plástico. Antes eran de cristal, eh. ahora son de plástico. Me gustaron unas esferas que vi que las hacen con pelotas. ¿Ah? Y esas también cuelgan muy tristes. Bueno, ahora vamos a escuchar otra peor, una una de, de los tigres del norte para que... Para que o sea, ubiquen esta apología de la pobreza de cómo creen que uno que es pobre tiene que ser feliz aunque sea pobre y aunque no haya nada que tragar en navidad tiene que poner cara bonita porque no hay ponerse contento porque va a venir el señor no el creador ¿no? o el señor que cobra las rentas y el, el que va a venir y este bueno pues eso es una rola pues muy conocida, ¿no? De estos señores de los Tigres del Norte que que más que sociólogos son los filósofos, ¿no? De, de los eh, migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues no dejen de escuchar esta gran rola. Por cierto, que Andrés Manuel López Obrador no cree en Santa Claus. Pero bueno, eso ya es onda de Guadalupe Loaesa, ¿no? O sea, ella, ella ella sabe sus ondas, pero sí dijo Andrés Manuel dijo, "No, no, no, yo con los con los Reyes Magos, ¿no? esos son los chios." Bueno. Pues ahí va, ahí va esta rola de Los Tigres del Norte dedicada a todos los compas que van a cenar pavo, pavorosos frijoles esta Navidad. Con, con queso, pero de ese queso que huele a patas, ¿no? ¡Vaya, ya ahíéndale, loco. Baja Cuando llega noche Nochebuena En una estrellita Blanca A compartir Con nosotros Ricos y pobres La Navidad de los Pobres es más linda que ninguna, porque Dios nos acompaña bajo la luz. gran Bueno, pues se acerca la Navidad y nosotros queremos mandarle un saludo y un abrazo de felicitación a Marichuy, que es uno de los pilares de aquí de La Rueda, que siempre está ahí tomándose un café, porque el día 25 de diciembre, o sea, dentro de tres días, va a ser su cumpleaños. Pregúntale cuántos años va a cumplir. para Y este... No nos quiere decir cuántos años va a cumplir, pero bueno, que menos de los que cumplió este Jerusalén, ¿o quién? Matusalén. Bueno, la güerita se llama María de Jesús precisamente porque nació un 25 de diciembre, siendo las 6 de la tarde, en aquí en Guanatos, y, y también este, bueno pues, Navidad, la Navidad está muy cercana también a el fin de año o el inicio del nuevo año y ahora le toca a Tónica Amargo esta rola que, ¡ups!, uh, es, es un clásico, no se deja de tocar en ninguna fiesta que despide o le da la bienvenida al año nuevo. Y esta rola se la pueden botanear porque pues ya no ya no existe nada de eso, pero Este, pero era para bailar, la hicieron para despedir el, el, el año viejo y, y darle la bienvenida al... No sé exactamente eso, pero hay un pinche zancudo y eso que ya se llegó el frío, ¿eh? Pero va. Tony Camargo, que era de Guanatos, ¿no? Y que murió allá por por Costa Rica o por dónde murió? Ecuador, por dónde? Sí. Chapas, ahora le pues, en Chapas, ahora le puedes Tony Camargo. No olvido viejo, porque me ha dejado cosas buenas. Ay, yo no olvida al año viejo, porque me ha dejado cosas, buenas. Ay, no viejo, ha dejado cosas buenas. Mira, un me dejó una chiva, una bolita lan cayó buena suegra y me dejó una chita y una burra muy nerita una yegua muy blanquita y una buena suegra me dejó una chiva una burra negra una yegua blanca y una buena suegra dejó me dejó me dejó me dejó cosa buena cosas muy bonitas No olvido al año viejo No se me ha dejado cosas no, muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no, al año viejo ha pasado muy buena, anda una chiva, una buena negra, una yegua blanca y una buena suegra, me dejó una chiva, una, burra muy negrita, una, yegua muy y una buena me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me una chiva, una buena negra, una yegua blanca y una buena suegra. Hay que bueno para bailar, mira un data, hay que rico para cantar. Melodime. Oh, Tocando <títulos> Me dejó una jiba, una burra negra, una yegua blanca y una bué, pero pera, pera, pera, pera, pera, pera, pa que sabes oh, bailar lu me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena ay yo no olvido el año viejo que va, yo no olvido al año viejo otra vez seguimos con las mezclas duras bueno este ya ya exactamente no sabemos ni cuál sigue pero no sigue vuelve vuelve vuelve este no yo no recuerdo ya de quién cabrón será esa, no pero tenemos cristo de panacagüina no, panacagüina ah lisandro como se va a llamar el hijo de nuestra amiga la brujita lisandro bueno pues ya tenemos esta esta rola de lisandro vega Mesa, mesa, mesa, mesa, mesa que más, sí, no, pues este, también también vamos a poner la de Cristo de Palacagüina, ¿no? Y luego también esa de uh, este ama, Amarga Navidad, con, con el mero, mero José Alfredo Jiménez. No, traemos un pinche repertorio de mezclas duras cabronas, ¿eh? Entonces, pues vámonos con esta de Vuelve, pero espérate, ¿la va a bailar o no la va a bailar el Chavo del Ocho? porque andaba muy contento, ¿eh? ah pues que depende de cómo suena, vámonos pues Me pongo triste, no quiero que llegue el año nuevo. Desde que tú te fuiste, no quiero que llegue Navidad. Si no estás conmigo, no quiero que llegue el año nuevo, mi amor. Por favor, vuelve. Quien quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Para juntos celebrar esta linda ya estamos aquí en la mitad del programa, esta es la cuarta o quinta vuelta del volantín y bueno pues estamos escuchando rolas a modo ro, rolas adecuadas pues aquí a este fin de año que precisamente este año igual que el anterior estuvo muy muy difícil para mucha raza ¿no? desde luego que para aquellos que siempre tienen el billuyo Pues no es tanto pedo, no pero para los que viven, entre esos me considero yo también parte que vivimos al día, pues sí ha sido muy muy muy cabrón continuar y estar aquí ha sido muy chido. Pero también este año, más que el año pasado, no sé, también nos pegó, nos pegó mucho. La Flaca vino y hizo de las suyas, llevándose a muchos, muchos, muchos compas, a quienes también... Les dedicamos estos pues, momentos de pues de reflexión ¿no? de, de hacer cuentas de cómo nos ha ido estos últimos años debido a este brote de coronavirus a esta pandemia y que pues pareciera que ya la andamos librando pero pues también no hay que bajar la guardia hay que estar siempre postruchas, pues ¿no? Atentos y cuidarnos. Y pues a toda esa banda que se peló ese ayer, antiernos comentaba un también de la muerte del ingeniero Hugo Gutiérrez Astorga, este un compa con quien convivimos desde hace ya un buen de años desde que éramos estudiantes y pues siempre siempre es triste la partida ¿no? de dos, tres compas. También hace poco me comentaban de la muerte de un cuate compa de ahí del barrio, del Tamaz, de, de, del Tama, el Tamazula. Este compa que lo conocimos también en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de historia pero que han sido bastantes pues y muchos muy cercanos no eh, estas últimas ferias del libro también dedicadas no solamente a ángel ortuño que fue uno de los que pues se despidieron este año también el maestro y querido compa ramiro aguirre no orzo arriola el mismo manuel pasarín pues un, un, un, un bandón de, de, de, de compas que, pues, pues, volaron ya, ¿no? este Hace poco también murió el compa Eric, no conocido acá como Casiopeo, desde luego también el, el niño más grande del mundo, el arquitecto Niño Torres, Jesús Niño Torres, que también se nos peló, Pues hay mucha mucha raza Marta Pacheco a quien nosotros este pues queremos mucho, estuvimos muy cercanos a ella y que pues tuvo que partir también, o sea, este año de veras que ha sido muy cabrón para para los compas y pues esperemos que ya nos dejen descansar un ratito, ¿no? Y este año que viene, pues Pues nos vaya mejor a todos, ¿no? Y pues no dejar de ser solidarios, de hacernos un paro, de acompañarnos, de caminar juntos, y sí, ya sabemos que todos estamos bien pinches locos, y que se nos bota la canica y nos destrampamos, pero también hay cosas buenas en cada uno de nosotros, ¿no? digo Muy ocultas porque no se les ve, pero así son los pinches rollos, ¿no? Este, vamos a escuchar también una una una rola del repertorio de estas mezclas duras de acá de unos compas nicaragüenses de los Mejia Godoy. Esta es con Carlos Mejia Godoy que se llama El Cristo de Panacaguina, ¿no? Esta rola que también fue época ya en los 70 A ver qué les parece y regresamos. No se olviden de hacer una reflexión una introyección ¿no? órale pues El cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias Se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche Los maizales se prendieron, los quebraplatas se estremecieron Llovió luz por Moyo Galpa, por Terpaneca y por Chichigalpa Cristo ya nació en Balacatuina de Chepe, Pavón, Pavón la María ella va planchar, muy bien la ropa que goza la mujer hermosa del terra de viente. La gente para mirarlo, se rejuntaron en un bolote. El indio Joaquín le trajo que quesillo en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra, le regalaron según yo supe, cajetas de idioma y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en palaca fina de Yepe, pavón pabón y una tal María ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. El pobre jornalero se me catella todito el día Lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería María sueña que el hijo igual que el tata sea carpintero Pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero Cristo ya nació en Palacaduina de Yepe, Pavón, Pavón Y la tal María, ella va a ranchar, muy mil la ropa que goza la mujer hermosa del terra de niente, Cristo ya nació en palaca guina, PCP babon babon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 Bueno, pues esto es una super rola, ¿no? Luego estaba escuchando la otra con, con esta... ¿Cómo se llamaba esta? que era de allá del sur? Ay, ah, ni me acuerdo. El Chabela Vargas, ¿no? que cantaba esta rola y yo no entendía cuál era el pedo, pero bueno, pues sí, es una es una rola que nos remite pues a la época revolucionaria, ¿no? del nuevo pensamiento en América Latina y de esta filosofía de la, o teología de la liberación. Y pues es, un, es una rola muy chida de, de aquellos tiempos. Recuerdo en una ocasión acá también en el Teatro de Goyado, cuando vinieron los Mejía Godoy a dar un concierto después del triunfo, entre comillas, ¿no? del triunfo de la Revolución Nicaragüense. Y bueno, pues ahora en estas mezclas duras vamos a poner al jefe, al rey, al jefe sisísimo José Alfredo Jiménez, con esta bella, Canción dedicada a esos amores que se tienen que ir. Y qué gacho, o qué chido, pero en Navidad. O, o échala, voy allá, pinche Carlos, se me queda bien así como... Una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Y siempre me gustó pa' que te vayas que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber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 Y ya, ya casi nos andamos yendo, es, creo que ya es como la octava vuelta del volantín y pues seguimos, ¿no? Este, pues agradeciendo haber librado este año acá en Libros y Café de la Rueda, ¿no? Este, ya para casi casi terminar el año tuvimos que ya cerrar con estas ferias del libro usado y antiguo, la Fil desde luego y la Francachela Filemona y pues ahora estamos así como un poco de descanso tranquilos pero pues esperando ya el, el, el final del año para reiniciar vamos a vamos a tener también este varios varios proyectos ya en, en puerta, ¿no? Eh, vamos a, a continuar con los talleres cartoneros y desde luego también desde acá este si nos está escuchando Elis Razo Veranes, pues mandarle un abrazo a, hasta Ecatepec, ¿no? que está allá con su familia pasando estas fiestas y pues ya lo tendremos acá de regreso en enero para continuar con nuestras labores, ¿no? también pues mandarles un abrazo a todos los, los cartoneros de, del mundo, a los compas de la pues Confederación Cartonera Internacional de que se reúne todos los martes y bueno pues a, a toda a toda la banda, ¿no? Que siempre está en apoyando y solidarizándose con las causas cartoneras, desde luego a los compas Joy y a Lucy eh desde luego si por ahí nos escucha también Patrick o el buen Alex, a, a toda la banda Paloma, a Celis, desde luego a Dani, a a Nayeli a toda, a toda la banda que, que siempre está ahí pues apoyando las causas cartoneras también le vamos a mandar un saludo a la maestra Mercedes Salazar que nos está llamando por teléfono y no le podemos contestar, pero vamos a poner esta rola para regresar, ¿cuál rola que damos que era? ahora sí con la señora matancera llegaron las navidades y esta sí la vamos a bailar a huevo alegría colmado de dicha y fantasía es la navidad que llega con un año nuevo es la dicha que nos da el señor y siempre espero tu llegada pues contigo ha de llegar mi amada Juntos pasaremos felices momentos Noche tras noche en la Navidad que paramastica la, oh, la la la la la, la Pues seguimos aquí en La Rueda, en el volantín del barrio chino y estamos ya casi listos para despedirnos e irnos a la gran posada del Club de Badial. Los esperamos hoy en el tártaro a partir de las 8 de la noche para que ustedes consuman su rico mezcal, su hierbabuenas, sus café tubas y desde luego que lo que guste usted llevar. Bueno, también el 24 y el 25. Ah, no, el 24 sí vamos a tener abierto aquí en la rueda desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Esto, aunque el isba no venga el sábado, pero el, el viernes sí vamos a estar aquí, porque el Ixba creo que va a ir a, a a dar la vuelta. Y le da vergüenza, pero sí, por, por aquí va a andar el viernes. Pues a todos, a todos les mandamos un abrazo y pues felicitaciones por esta navidad y el año nuevo eh, ya algunos pasaron de semestre algunos se la pasaron a peinar pero este creo que nuestro compañero y amigo controlador de, de la radio ya va a entrar a la facultad, hágame usted el favor y en una de estas por si ahí si sí se lo topan, pues mejor que no le construya la casa o que lo quiera sacar del bote porque no sé qué tipo de profesionales estamos haciendo. <risa> bueno, pues vamos a escuchar esta última rola. Y nos vamos a despedir. Esta gran rola de la mezcla. De las mezclas duras de hoy. Tiene que ver también con estos villancicos navideños. no Este burrito sabanero. no Bueno, la verdad es que son los buquis. Marco Antonio Sueliz. Y esta gran rola que se llama... Navidad sin ti, hágame usted el pinche favor. Bueno, esta Navidad espero que se la pasen a toda madre, aunque la realidad nos diga lo contrario. Usted niéguese, niéguese a la derrota y disfrute, goce y reciba el año bailando. Y bueno, pues feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los chavos del 8 que, que nos visitan. Pikachu. Bueno, pues ya lo que Pikachu. Otro año ya se ha ido. Cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado. Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado. Las lucecitas de mi árbol, Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega la vida y yo con... Perdí. No se sé ni dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti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 Vull que et quedes perdit No se... oh.